Així sí, comença Esports 97 NIT. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 NIT. Temps de ràdio per a l'esport de la sintonia de la 97.7 Ràdio amb el treball d'Arturo Delgado al front del control tècnic i amb la l'afonia que avui acompanya a Manolo Montalt aquí tenim eh, Malalt hui vos parla nom de la redacció esportiva d'esta casa, Salva Folgado vos recorde com sempre, que ens podeu sintonitzar a través de la 97.7 de la FM també per l'aplicació per a dispositius mòbils d'Apple i Android en el TuneIn com la 97.7 radio i en la nostra web la 977.7 .com A més, teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports97nit arroba esports97nit on ja hem pensat la pregunta de la nit Què salveu, què rescateu de la primera volta de la Lliga en el Valencià. Ara de seguida començarem a llegir també les vostres eh, respostes, hi ha moltes que són francament eh, originals, així que ja sabeu si hi ha algun despistat que encara no haguera conegut la nostra pregunta d'avui en Twitter en l'arroba esports97nit que salveu que rescateu de la primera volta de la Lliga en el València i és que la estadística del València, el C números diuen que l'actual València és el pitjor del segle del segle 21 a aquestes alçades de campionat el València arriba a l'equador de la Lliga amb 23 punts l'11 en la classificació i a Setxe de la zona Champions, que marca el Vila en la quarta plaça. Fins el València, que conduïa Ronald Koeman, va signar millors registres. Era setè, amb 27 punts, i ja nou de la Champions. Inclús el que va deixar Júquic i va agarrar Pizzi, que també va acabar la primera volta amb 23 punts, estava millor posicionat, era 8 i amb menys punts del quart 13, del que... Ho està, el que va agarrar al principi de temporada en un Espíritu Santo i el que actualment conduís Gary Neville. L'última volta que el València va acabar la primera roda de la Lliga, pitjor classificat que ara va ser en la campanya 97-98. Entre Valdano i Ranieri varen eh, signar, varen firmar 21 punts. En aquell moment l'equip anava 13 en la classificació. Pero en la actual Segel, en el 21, los números, la estadística dio que la actual Valencia es el pichor a estas alturas de campeonato. tenemos a repasar eh, números, la estadística, que es muy freda. Y de seguida vamos a hacer en compañía de nuestros eh, comentaristas de esta temporada. a César Ferrando, Raúl Garrido y hoy también vamos a convidar para el análisis. En esta sintonía, la de la 97.7 Radio, la veu de Fernando Gómez e Colomer De seguida, 23 en esta sintonía, la de sports 97, NIT, que arranca con siempre Repasando la actualidad en Sin Fotos Jaume Domènech, el mejor la liga de Fútbol Profesional Ha nominado el porter valencianista Jaume Domènech como porter revelación en la primera vuelta de la liga fins up with futbolistas han treballat hoy de forma voluntaria. Paterna, Gallá, Enzo Pérez, Bacali, Febulí, Fuego, Cancelo, Adarlán, Santos y Rodrigo Moreno han la a Paterna hoy a treballar Demá en entrenamiento y lista sesión de trabajo previa al partido trámite en principio de Copa. davant el Granada con Eixerem, Siguer Neville recupera Bacali y Gallá. molta alegría la que ha desvelado qué pasa pel cap de Deverson, qué pasa pel cap de Deverson, di en marcar gol al Rayo i poder-li dedicar a la seua família. Quan a tos levant comemora ha passat una cam molta escosa per meva família també estava allí a haver joc també fou un go molt important no per a mi com equip també. Alemanya espera la victòria 27 Després d'un llarg viatge, l'expedició ja es troba a Oldenburg, on demà. intentaran no ser derrotats pels locals, que tal com diu Carles Duran, Ellos tienen moltes ganes. Y por lo tanto, pues el mañana yo creo que Oldenburg va a querer ganarnos, pero sobre todo porque si se pusieran 2-0, eso significaría que darían un pasito muy importante para para dar el, el salto no a la siguiente eliminatoria. Después de repasar la actualidad en este sin fotos, con siempre una pausa y torne de seguida ya con César Ferrando, con Raúl Garrido y con Fernando Gómez Colmer. Camí cap a quarts de final de la Copa en la 97.7 Ràdio. Dijous, des de les 7 i vint de la vesprada, el València apronta la tornada dels vuitets de final de Copa del Rei amb la tranquil·litat d'haver complit en la nada. A les 8, des de Los Cármenes, Granada-València. Vivo el Caminca para la segunda fase de la Copa en Valencia. A Manolo Montal y Salva Folgado. Granada Valencia. Esports 97 del Partido. El Teo Equipo. La Feo a Radio. Patrocinen, experto y productos del arte. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía Madrileña solo lo encontrarán todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cilsa Valencia. Consulta la programación en casinocilsavalencia.com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 Bueno, pues es momento de comenzar a repasar con todos vosotros a través de la arroba esports97.net a través del Twitter y también en compañía de nuestros comentaristas César Fernando Raúl Garrido y hoy también como convidado pues le hemos, hemos dicho que participe en el programa a Fernando Gómez Colomer Vamos a comenzar por escuchar la opinión de César Ferrando que es uno de los tres técnicos de Capsalera en esta sintonía la de la 97.7 radio para tratar de vores, sí, si, com vos hem preguntat en, la nostre, en el nostre compte de Twitter, rescateu, salveu alguna cosa en esta primera volta de la Lliga en el Valencia Club de Futbol. César Ferrando, què tal? Bona nit. Hola, bona nit. Hola. Bueno, la primera volta, a César, ja coneguem tots els números. En la intro també els hem eh, repassat. Ho farem també de seguida i posteriorment en Tertulia. Però la pregunta és molt directa, la mateixa, César, que acabem de fer a la nostra audiència a través de la esports97nit. Qué salveu, què rescateu en la primera volta de la Lliga? Així que te pregunta César, què salves, què rescates d'aquesta primera volta en, en el València? No, no, ni ha, ha poc a rescatar, verdad que a ser sopa valencianistes i a nivell esportiu l'únic que podem salvar, però està content és que han constituït un, un bon porter, Jaume Domènec, que està donant un alegria a la Ficció i hi ha unes coses puntuals que vu jo a nivell individual, a nivell col·lectiu l'equip no, no ha d'anar que t'hi ha d'esperar, això ¿eh? està com bueno. Nivell col·lectiu, el València que ha jugat 9 partits de Lliga, Sols ha guanyat eh, 5, 3 d'eix a Mestalla i Sols, 2 eh, fora a més, porta 23 gols a favor, Daneu en contra el bagatge ofensiu és molt pobre, tant que dels 10 primers classificats el València és el 11 en aquesta categoria, en la de gols a, a favor, Sols el Màlaga porta menys gols en aquesta primera volta que el València. Així que, César, a nivell, efectivament, eh, col·lectiu, grupal, poqueta cosa que rescatar, poqueta cosa que salvar, Poco. te quedes en futbolistes, i més en futbolistes joves, Jaume Domènech el porter, recordem, partia com a quart porter esta, esta temporada, bueno, per una sèrie de circumstàncies, eh, Puig a la primera plaça, la rotació de, de porters, i és molt complicat, que eh, Jaume Domènech perga i sa titularitat. Avui la lliga César, i ho acabem d'anar també perquè és un dels titulars de la jornada en el València, la lliga de futbol professional acaba de destacar els futbolistes, més, els futbolistes per línia eh, que més han lluit, que millor ho han fet en la primera volta, i en la porteria pues, la lliga de futbol professional coincideix el César Fernando César, el porter més destacat en la primera volta ha sigut Jaume Domènech. Sí, sí, jo crec que és una grata sorpresa a Patrícia Valencians i, i més un, un xalat que ha volgut a la casa he estar content i, i jo crec que dins de, de, del, del full nivell que ha tingut a l'equip, eh, n'hi ha que resaltar que, que han constituït un gran porter no? i això és una que, que, bueno, que, que no m'ho que fer tan cares ulls però que sí que ha que una llumeta allà a final del túnel, de que que s'ha fet treballar bé al futbol base i que a poc a poc adrenguin els jugadors de baix. Has que Jaume, també has destacat Cancelo, César. Sí, sí, Cancelo defensivament ha de millorar, però és jugador que quan he per la dreta o per l'esquerra, que jo crec per l'esquerra ha estat de, de cruix millor, és un jugador que, que, que ha fet alguns partits més que interessants i, i, i per tu que té, jo crec que és un potencial enorme i jo crec que és un jugador molt apropitable, llavors són els jugadors que me destacaria. A l'altre bando, si diguem que no, doncs, a l'altre falta moltes coses. La deixa Callera no és la Callera l'any passat, a no l'any passat, Parejo no l'any passat, a l'any passat, a l'any passat, hi ha hagut coses que ha al nivell que ha tirat més altament dir, hi ha coses que, que un any altre hi ha molta diferència. Negredo, no? També seria un dels punts negatius, no? Negredo, sí, negredo, sí, sí. sí. L'altre dia, els tres gols, pareixia que qui tornava tot, l'altre dia no va jugar, però esperem que torni a l'altre nivell. I altra cosa, ja a nivell, també vol dir a l'altre nivell, ha estat menys de la lliçó deportiva quan no em mana. Ja no és a nivell que, per dir-ho jo, en aquest punt ja s'ha de ser clar d'altra forma i... Yo, yo, ahora que estoy aquí, donde escribimos muchas cosas, yo que, que si no hay dirección deportiva, se tiene que espabilar y, y, y buscar a alguien que, que, que gare el mando y que se ha empezado de quemar. ¿eh? No, pense, yo creo que eso no puede ser conforme está. Pues es la opinión de César Ferrando. Primera opinión, tenita en en la sintonía de Esports Grand Ascendí. César, gracias, buena nit. Buenas pues Adegua César Ferrando, quien se acompaña al yard de toda la temporada, diumenge, Arrere, diumenge, en esta sintonía analisant el cap de semana y els compromisos del Conchum de Mestalla, altre que també s'acompanya Diumenches y que a més ens s'acompanya al yard de les retransmisions, és Raúl Garrido, que saludem ja. Hola Raúl, qué tal, Buenas noches. Hola, qué tal buenas noches, Raúl. Bueno, Raúl, por la pregunta es eh, Clara, que salves que rescates de esta primera vuelta tan tan mala, tan dolenta, tan desevedora en el en el Valencia, Raúl. Hombre, eh, es cierto que todos coincidiremos en que es complicado y difícil eh, extraer cosas positivas de de una primera vuelta tan tan mala como la que como la que ha habido, pero bueno, si si nos centramos en, en individualidades, en jugadores en concreto, pues yo creo que todos también coincidiremos en en que Chaume está siendo uno de los mejores porteros de la liga, es cierto que el que el pasado el último partido pues eh, no estuvo del todo bien, pero está teniendo una línea muy regular desde que apareció y la verdad es que Podríamos decir que es una, una noticia muy positiva para, para el equipo eh, También mmm, valoro como muy positivo pues el rendimiento que está dando Cancelo La verdad es que eh, ya el año pasado dejó destellos de su calidad Y de, de que es un jugador con predicción Pero bueno, este año lo está acabando de confirmar eh, Mostrando que es un jugador muy polivalente Que está jugando tanto de lateral derecho, interior derecho o, o, o lateral izquierdo Y está haciéndolo bien en en estas posiciones y, y, y realmente es un jugador muy a, muy apetecible, muy a, a seguir y que por su juventud y su proyección, pues la verdad que el Valencia eh, eh, ahora mismo eh, tiene la suerte de, de tener en su plantilla, ¿no? Y, y bueno, luego pues, eh, podríamos valorar también eh, como aspectos positivos pues eh, consolidar a jugadores como André Gómez y Eh, André Gómez sobre todo que eh, pienso que también está eh, siendo un, uno de los jugadores que, que está rindiendo bien y que, que a, a nivel europeo pues está, está llamando la atención y, y también está dando muestra de su calidad ¿no? Eh, Paco Alcácer también podríamos decir que, que está consolidándose, es decir, ya lleva tiempo mostrando sus cualidades, ya es internacional absoluto, pero pero bueno, pese a, la, a que el equipo no, no está bien, pues y él tampoco está haciendo un rendimiento muy, muy alto, pero sigue manteniendo una cifra bastante buena de goles. Y en definitiva, eh, a nivel individual, eso es lo que yo personalmente podría escatar. Ya te digo, Jaume eh, canceló a eh, André Gómez y hipocalter y y, y y algo que para mí también es muy positivo es la aparición de Fran Villalba. Eh es una muestra de que en, en la cantera de Valencia hay muy buenos jugadores y que se puede confiar en ellos. Entonces, bueno, es un chico que que a mí personalmente me, me, me encanta cómo cómo ve el juego, cómo cómo juega el fútbol y, y, y lo considero muy muy positivo que vaya apareciendo ya en en partidos en el primer equipo. Uh -huh. en lo negativo ya muchas cosas vos destacar alguna como com acaba de ser también cerrando eh, raúl hombre eh, eh, hay muchas cosas que no están funcionando así eso, eso es cierto no ha habido pues yo siempre comento no muchos cambios en, en todos los ámbitos del club eh, pues desde la presidencia hasta el director deportivo entrenador y eso pues eh, hace hace que el, que el ambiente sea muy convulso y que la, la inestabilidad pues pues no, no no no sea bueno no es decir tantos cambios pues está llevando a una situación de mucha crispación y los resultados no son buenos y bueno en definitiva no se están cumpliendo con los objetivos muchas cosas eh, negativas salvo que creo que pues bueno eh, la clasificación del equipo lo refleja ¿no? eh, lo, lo bueno de todo esto es que queda una vuelta entera para poder rectificar mm, ya hablamos muchos días de que los objetivos quizá habría que, que reajustarlos y, y la champions pues queda muy lejos pero bueno todavía queda mucho mucho tiempo para para poder aspirar a Europa League, para poder intentar ganar una, una Copa del Rey que es, que es muy bonita y una un Europa League también que, que bueno, que por qué no se puede se puede aspirar a ganarla. Todavía quedan cosas muy bonitas por la que luchar, pero sí que es cierto que, que ahora mismo a día de hoy pues pues eh, la, la realidad es que, que el rendimiento del jugador no es bueno y que no que la clasificación pues no, no es la que, la que se esperaba. Raül, escoltem eh, Dixous en aquest partit de, de Copa que l'espira el València de Tornada davant el Granada. Gràcies, bona nit. Perfecte, Salva, hasta luego. T'alegu a Raúl Garrido que ens acompanya en les retransmissions dels compromisos que aquesta temporada disputa el València. Dixous en aquesta sintonia, com no, tindreu aquest partit de Tornada des de los eh, Cármenes, si se duelen entre el Granada i el València Club de Futbol. Hem de saludar també a una veu que... Eh, en convidat també a nit per al seu anàlisi i els seus comentaris, que sempre són eh, interessants. Ens acompanya també a aquesta sintonia Fernando Gómez Colomero Hola, Fernando, què tal? Bona nit. Hola, Salva, què tal? Bona nit. Bueno, per la pregunta Fernando és la mateixa que li hem fet a César Ferrando i a, a Raúl Garrido, la mateixa que te fem a tu. Rescates, què rescates, què salves en la primera volta del, del València? Pues quizá alguna actuación individual de alguno de los de los futbolistas no demasiados porque es verdad que todos esperábamos un poquito más de, de casi todos después de cómo se desarrolló la temporada pasada y sobre todo por la juventud que atesoran un año más de experiencia buenos resultados y en definitiva pues esperabas algo más de, de o bastante más de muchos de los de los futbolistas eh, Yo creo que lo más positivo ha sido lo de chaume sinceramente chaume Domennez ha sido pues bueno, una irrupción extraordinaria sorprendente y creo que se ha hecho portero de primera división en prácticamente pues bueno los partidos que ha jugado incluso mucho antes de llegar ahora al mes de, al mes de enero eh, a partir de ahora habrá que contar con él ya como portero de primera división y veremos a ver cómo resuelven en el verano pues el tema de, de, de bueno de diego alves eh, matt, matt ryan y y, y chaume domén. Por lo demás, pues bueno, escuchaba ahora a Raúl con el tema de de cancelo es verdad que cancelo pues bueno ha jugado muchos partidos y mucho más mucho más más que la temporada pasada para ganar ha pasado un segundo plano cuando la temporada pasada fue muy bueno muy utilizado sí. y en definitiva pues bueno yo considero que sí lógicamente ha estado un poquito mejor porque ha participado mucho más y ha tenido dos o tres partidos la verdad es que muy buenos, pero quizá pues, pues por esa juventud y por esa forma de jugar tan ofensiva y pues bueno, quizá también ha gozado de, o, ha, o ha puesto en práctica cierta cierta regularidad que al final pues lo no, yo creo que que quizá no es tan tan tan destacable para para lo que para lo que ha participado, pero sí que es verdad que ha mejorado el rendimiento y luego lo de André pues una pena por por el tema de la lesión porque porque si no es por la lesión pues si no se basado una continuidad a lo largo de esta primera vuelta, pues la verdad es que es el jugador que marca un poco las diferencias porque por lo demás fegulia estuvo muy bien hasta que se lesionó ya en los últimos partidos peor porque estaba porque jugaba prácticamente le hacían jugar de forma obligada teniendo un problema en el en el pie y, sí. y poco más poco ganas salva porque a nivel colectivo pues <ríe> Pues bueno, no estamos en la Champions, en la liga tenemos 23 puntos y ahí estamos a 16 del del Villarreal, del cual del que ocupa la cuarta posición, o sea, que muy poco más que que, que destacar eh, a nivel deportivo en general, eh, como digo, pues lo más llamativo lo de Jaume Oviedo Benecà. Y lo negativo, Fernando, ¿qué es lo que más ta sorpres ¿Es que no esperabas que, que pudiera producirse? No sé, o sea, yo yo creo que Yo soy de los que opino que cuando las cosas van mal Pues pues pues todo influye Todo influye Desde... desde Es que claro, eh, a veces hablamos mucho De la planificación de la plantilla sí. Pero en realidad, Salva eh, Es que Más o menos, en lo que se refiere A los 12 o 13, 14 jugadores titulares Del equipo Ha desaparecido uno, Otamendi Con un solo cambio El equipo El equipo Eh, está bueno obteniendo unos resultados Absolutamente negativos E inesperados eh, Después de la temporada pasada pues bueno hablamos de una plantilla muy joven Que consiguió muchos puntos Algunos de ellos Les costó mucho La, la dinámica era muy positiva A veces con, con cierta fortuna Pero en general el equipo se comportó bien y, y conseguir 77 puntos no es nada fácil Y ellos lo hicieron Entonces esperabas Quizá no estar tan bien Pero sí, y, uf, bueno, no estar tan mal tampoco, una, una, una regularidad, un asentamiento, eh, futbolistas que poco a poco van participando más y mejor, y eso no, pues no se ha dado, desde el principio ha habido muchos problemas, fíjate que era el mismo entrenador sí. y todo, sí, bueno, sí. todo el mundo habla muy mal de, eh. de Nuno ahora, pero, pero, es el pero, pero era el mismo de la temporada pasada, sí, entonces... Eso pronto, sí. Y entonces pues pues yo por eso hablo mucho de que efectivamente pues pues no cometió errores y, y, y quizá influyó demasiado neg negativamente en, en el en el rendimiento de la de la plantilla esta temporada pero bueno los jugadores también hablamos de jugadores de élite jugadores que están en el valencia porque a nivel deportivo merecen estarlo que además por estar en el valencia se tienen unos contratos relativamente buenos. Y en definitiva, pues dices, oye, pues ahora ya os toca a vosotros un poco eh, rendir. Es decir, yo el nivel de conocimiento de un jugador de élite de tan alto nivel eh, creo que no tiene demasiado no tiene demasiada enseñanza por recibir por parte del entrenador. Sabes las cosas que tienes que hacer, sabes cómo tienes que moverte a nivel, a, a nivel táctico eh, en defensa y en ataque... Es básicamente lo que en cada jugada tienes que intentar poner en práctica, a partir de ahí es que o tengas la suficiente sapiencia o que decidas bien y si has decidido bien que lo ejecutes bien y yo creo que ahí el equipo pues está... no está, los jugadores yo creo que están en un rendimiento muy bajo y por eso pues hablas un poco de la planificación, aunque en realidad se mejoró más la plantilla que el once inicial. Hablas un poco del rendimiento de los futbolistas, hablas un poco de la influencia del, del entrenador, pues pues como digo, en definitiva, cuando las cosas van mal, todos han tenido su, su porcentaje de, de culpa. Ajá. Fernando, gracias por acompañarnos, buena noche Bueno, gracias a vosotros, buenas noches Adiós a Fernando Gómez eh, Colomer, que tanca ese torn de eh, Opinions, que se está en Mancésar Fernando, que continúa en Manraúl Garrido y que tanca Fernando Gómez eh, Colomer Son les eh, 11 y 53 minutos, rápidamente andemos a hablar al Juan Barromero de básquet, hola Juanma, ¿qué tal, buena noche? Hola, Salva, ¿qué tal, buena noche? Bueno, pues eh, primera eixida del Valencia básquet en este last eh, 32 para visitar un equipo que se va a colar a última Mora en, en competició europea. Sí, va arribar després d'una invitació, va renunciar un equip a jugar a l'Eurocup i l'Odenburg pues, va aprofitar no, la circumstància pues, eh, per, a, per a poder jugar-la i, de fet, pues, eh, ha sigut no, eh, positiu, no? de, de moment, la seva trajectòria en l'Eurocup on podia passar la, la primera fase en un grup on coincidia un altre equip espanyol com és el, el Bilbao i ara mateix pues, està en una bona situació, en les 32, en aquesta segona fase de l'Eurocup, eh, ja que, com el València-Bàsquet, va començar guanyant i, a més, eh, pot ser més complicitat, ¿no? perquè va fer en la canxa del Limor francès, un equip que venia de caure de l'Eurolliga, va sorprendre l'equip de Limor en el seu pavelló i demà té l'opció, eh, com el València-Bàsquet, de continuar invicta i de donar un pas eh, més endavant de cara a a la ronda ja de vuit anys de final d'esta competició europea. Mm, és un equip que no ha tingut competició este cap de setmana per la disputa de l'estat de, de la Bundesliga i que, per tant, ha tingut una setmana per a preparar i ser primer partit de l'AST 32 de la seva història en una pista on s'ha mantingut molt sòlid en competició nacional, només una derrota amb vuit partits i més irregular en l'Euro Cup, en Ixecleine Arena, en competició eh, europea. A més, eh, pel que fa referència, Juanma, als eh, nostres, Pedro Martínez continua sense poder contar amb la presència de Sant Van Rossum, lesió en el xeroy esquerre. Tampoc pot contar amb Joan Estefanson, que encara no s'ha recuperat els seus problemes d'esquena. Sí, efectivament, va ser eh, el quart partit no ja consecutiu on Pedro Martínez no va poder contar ni amb eh, Van Rossum ni amb Estefanson. Lo de Van Ronson més o més s'esperava perquè ja el propi tècnic de València Vásquer fa dues jornades va ser molt pessimista en quant a l'evolució de, del jugador belga, va dir que continuava molt lenta en aquesta evolució que apena podia caminar i que eh, hauria que, que tenir paciència ¿no? amb l'evolució de, de Sam Van Resson. Lo de Stefansson sí que sorprèn un poc més perquè inclús el, pro, el propi jugador se va lesionar en el partit que se va disputar a Tenerife el passat 27 de desembre. Va dir-nos inclús en estos micròfons que no pensava que era gens greu, que ell volia jugar Eh, ...inclús eh, el partit del 3 de gener davant l'Unicaja de Málaga, ...però los seres que ahí se bloquegen la seua columna vertebral... ...no ha evolucionat com s'esperava... ...i eh, ara mateix està pues, eh, tractant-se no?, amb l'objectiu de recuperar-se... ...perquè així volen els metges i per suposat també el jugador... ...de cara al partit del pròxim domenç en lliga davant el Caixa Gosa... Per precaució, s'ha volgut que no viatge amb la resta de l'expedició fins a Alemanya, en una expedició que, això sí, respecte al partit d'Andorra, compta també amb un jugador meïns, en aquest cas el canterà Josep Puerto, que també s'ha quedat a, a València, així doncs el València-Bàsquet, que té una expedició d'11 jugadors de cara al, al partit de demà. Hem escoltat el tècnic del València-Bàsquet, Juanma, que ha dit Pedro Martínez al respecte del partit de demà. Escoltem, ha parlat avui Carles Durán, el que és el, el tècnic assistent de, de Pedro de Pedro Martínez i ha parlat, sobretot, de la complicació, de la dificultat que pot entrañar el partit de demà entre la València i i, sobretot, parlant bé del rival del Oldenburg. Bueno, pues con la dificultad de jugar fuera de casa, la dificultad de jugar contra un equipo que la primera jornada ganó en campo de Limón jugando muy bien y contra un equipo que por las características de esos jugadores pues nos va a poner muchas dificultades, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues con la ambición de cada día, de cada partido, de querer ser cada día mejor, y pero bueno, vamos a una pista complicada para nosotros. I també el, el que fora primer teny de València-Bàsquet al final de la passada temporada, Carles Durant, que parlava d'un fet que estem veient jo crec que partit tras partit, i és el, el fet de que tots els equips volen ser els primers en derrotar esta temporada al, al València-Bàsquet, sobre esta motivació extra que pot tenir demà el equipo alemán también, hablaba Carles Durán Bueno, yo creo que la gente lo que quiere es ganar, ¿no? Y si encima ganan a Valencia, que ahora está pues en un momento dulce, pues mucho mejor ¿no? Pero yo creo que la Eurocup es una competición diferente eh, ahora en el A32 mucho más porque son un grupo de cuatro, de cuatro equipos y entonces le das más importancia al ganar o al perder y por lo tanto pues el mañana yo creo que Oldenburg va a querer ganarnos pero sobre todo porque si se pusiera en un 2-0 eso significaría que darían un pasito muy importante para para dar el, el salto no a la siguiente eliminatoria pues Les eh, parables de Carles eh, Durán que no de Pedro Martínez cuando ya llevo avanza al voltante del partido de, de Ma, per ser Juanma, en parla de Stefansson, también parla de Van Rossom, pero hay un problemes en Sigma y Lucic que en todo cas no les han impedido viajar. No, de fet, Sigmar era dubte sobretot per al partit del passat d'umenge davant l'Andorra per un colpe en la mà, però va viatjar i de fet va jugar i també Dulcich, que s'ha ressentit precisament d'aquesta mateixa lesió dolència, però no és, és greu i de fet s'espera que demà més dos puguen ajudar l'equip i jugar sense cap tipus de, de problemes. Eh, és important no?, que ara mateix estiguin tots bé perquè eh, ara la complexitat no?, de, del partit de demà pues, entraia que, que n'hi hagi que guanyar i quan més efectius puga tindre Pedro Martínez, pues, eh, molt més eh, millor no? per al, al València-Bàsquet. Una curiositat respecte al València-Bàsquet i els seus eh, viatges. L'equip ha viatjat avui camí d'Alemanya, no, Juanma? Efectivament, se n'ha anat, eh, mm -hmm. de, anat des de València hasta Frankfurt i des d'ahir s'ha anat hasta Bremen, eh, que és la localitat que és més important o en un aeroport més internacional que estigui a prop d'Oldenburg que està ubicada a la zona nord-oest d'Alemanya no? és una ciutat eh, xicoteta però que té un equip de bàsquet en l'Eurocup, el València-Bàsquet ha tingut que, que anar allí i de fet pues, per això ha, ha tingut que anar de via Bremen hasta, hasta Oldenburg que està pues, a apenes 40-50 quilòmetres d'aquesta mm. ciutat d'Alemanya És dir, que havies anat en un vol regular que ha fet una, una escala i posteriorment eh, quan ha en un aeroport ha agafat un un bus i tot això després de viatjar com el cap de setmana a Andorra? Pues eh, recordem que l'equip se'n va anar el dissabte en eh, tren hasta Tarragona, després se eh, va agarrar un autobús i se'n va anar des de Tarragona hasta Andorra Aproximadament pues, n'hi ha uns 180 quilòmetres més o menys per, per carretera, però el que va ser més dur va ser eh, la, la tornada. El partit va acabar a les 9.45, eh, l'equip partia d'Andorra sobre les 10.30 10 de, de la nit i va fer-lo en autobús i de carreró fins, fins a València. L'intenció era arribar de matinada... L'equip lògicament va descansar en el 'spe pel matí i ahir per la veesprada va entrenar-se i este matí pues, altreverà la viatge en aquest cas més llarg, no sé si més dura o no, però cap a, cap a Oldenburg. O sigui, sea, que tornar direct després de jugar eh, de tiró en bus d'Andorra cap a València. Sí, perquè no se volia perdre, no? Cap dia, sobretot tenia en compte que l'equip tenia que, que viatjar de nou el, el dimarts i per això se va estimar que el millor era ja partir el, el diumenge per la nit, no fer ni Andorra i d'esta de manera pues, tornar, encara que fora de, de matinada, pues, a, a València, per a poder descansar un poc el dilluns pel matí i ja entrenar per la desprada en la, en la Fonteta. Un equip que porta una ratxa brutal de victòries consecutives i que s'ha pues, realitzat aquests eh, dos eh, viatges de forma consecutiva i en aquestes condicions que acaba de contar Juanma Romero en les últimes hores a voltes és al·lucinant el rendiment dels equips de, de bàsquet en relació a com eh, viatgen així està la realitat del València Bàsquet i moltes voltes si entrem en comparació amb el futbol pues, en la comparació sempre Pues, eh, cau en el positiu rendiment i moltes coses del costat dels eh, professionals del, del bàsquet. Era una curiositat que volíem eh, contar-vos aprofitant la presència de Juanma Romero. Juanma, gràcies i bona nit. Adeu, Salva, bona nit. Bueno, per cert, demà, a partir de quina hora podem escoltar el partit, Juanma? Com sempre, 15 minuts abans, és a dir, des de les 8.25 ja estaré en comptant en esta sintonia en el Superbàsquet de la 97.7 Ràdio i el partit entre l'Oldenburg i el València Bàsquet, per cert... Segona visita a Alemanya de València-Basquet en el seu cap, recordem que ja en la primera fase va jugar, en aquest cas, davant el Ratio Farum. El partit arribava en una situació similar perquè l'Ul també eh, acudia invicte a aquest partit i dos triples pràcticament al final de Guillem Vives donaven la, la victòria eh, en la bocina al, al conjunt de Donja. Volem si demà s'aconseguís guanyar i sobretot si se sufrís tant com se va sofrir en aquest partit davant el Ratio Farum. Home, Adéu, bona nit. Y del básquet ya, capa la tertulia. Ports 97 nit, la tertúlia. Doncs pues ja estem així en tertúlia les 12 i 3 de la nit ten eh, companyia d'amics, com sempre i com cada nit, perquè són amics els ¿sí? que s'acompanyen en esta sintonia cada nit, la de la 97.7 ràdio i la d'esports 97.7 eh, a Martura Delgado, que continúa ahí al front del del control de eso, am Carlos eh, Bosch, que acaba de arribar directamente desde la redacción de Superdeporte, redactor en cap de Superdeporte. ¿Qué tal, Carlos? Buena nit. Buena nit. <risa> afectado también de la veo? Eh, no. Dice <risa> <risa> que te diga que quieras tranquilidad, quina pau, no digo, no. que libertad. Que, que, que, eh, lo estaba diciendo Pablo Leiva. Lo estaba, lo diciendo. estaba diciendo. Estás tranquilo, ¿no? Sí, quieras tranquilidad. Estás tranquil. Pero vamos, que no sé por qué, pero... Ya un, una calma y un buen rollo sí. Dice que te diga que en la página Que, que la página sí es de demás En Superdeporte sí. ¿eh? En la pelea entre el calvo y el zorro sí. en el Que fas tú en, en el señor Montal sí. No se nota la fonía ahí de Manolo No, ahí no se nota la fonía en de Manolo ahí, ahí sí que se ve un mes belicherancia No sí. con Wicke, ya una calma sí, no, bon un así Un rollo Eh... Te ha el papel rohín, ¿eh? Es bandido, ¿eh? Se la parte populista, ¿eh? Es bandido, Maduro, ¿eh? Que, no, te digo una cosa. Se eh... la part facilona, me te ha sabía... dejado Me tío, sabía eh? mal, Carlos, me sabía mal. Me sabía mal, hoy me sabía mal. Sí, sí, si no agarre la parte complicada, Maduro no se aclaría, ¿no? Sí, estaba fotudut, estaba fotudut, hoy no se aclaría. Estaba Yo, ¿cuándo he la pregunta? Yo ya... Y ¿y dónde va a salvar, dónde a salvar, dónde va <ríe> ¿Sí? a salvar, ha salido bien, Pablo Leiva. Así como eh... tú siempre dices que no te gusta lo que lo que pone él, pues mañana es interesante. <risa> <risa> mañana lo léelo, que lo de mañana ha salido bien, ha salido bueno, bien. A Carlos ya conegado y al escolteo también lo ha conegado. A Pablo Leiva, que también se acompaña with The March en esta sintonía. ¿Qué tal, Pablo? <risa> ¿Qué tal? Eh, una cosa que decir. Yo cuando ha empezado Carlos con esa voz he dicho... Y a, a, a, a un virus o no, no, iba a decir, hoy sí que es verdad que va a haber calma, porque lo de Manolo al final, sí, hay calma, pero digo, si sí, Carlos también está afectado, al final... Ya no sí es calma, que, es calma. ¿eh? Sí sí que va a haber relajación aquí. Sí. karma calma, como, no, no. como Earl. Ya luego le he visto hablar bien y me he venido abajo, me he venido abajo. He saludado como Paco Ros, que para mí era un mito, y a mí Paco Ros me, me volvió la... no me volvió la llama del valencianismo que la tenía, pero me... Es subir la ilusión por las nubes. Yo era, cuando era aficionado era muy rochista, que todos saben ni lo que es eso, pero No, no. Paco Rocs para mí era un mito. Es que hay, hay, hay, hay gente joven en esta tertulia, eh, Carlos. Me ha <risa> agradado con Paco Rocs, gritaba eh, la seguidona. Bueno, hemos contado, a Carlos, eh, a Carlos Bosch, a Pablo Leiva y en de no sé si ha afectado también por algún tipo de, de virus de estos que no. que están machacando desde cada semana a Muntalt. Manu Badenes, comentarista de de superdeporte, ¿qué tal, Manu? ¿Qué tal, ¿Qué tal? Tú estás, ¿Tú estás bien, ¿no? Tassá. ve, ve en la chugada, ve, ve. Salva, mala yerba nunca muere. Correcto. Tú eres sí? de Paco Rocha no, Manu? Hombre, a mí me falla gracia, pero pero oh, pero, pero con eh, es otra época ya. ¿no? por favor, por favor, Va ya, cambiar, cambiar un concepto una Molto. mentalidad. Però bé, pero no, no, no soc roxista Tampoc Però tu com a ten, Manu, pero tú como guionista, monologista I aquests rollos que fas tu Que montes uns salats, que, que la flipes Tu no creus que Paco Ross té El si mateix un monólogo eh? Mira Això no, no, que dius és veritat Tenia molta comèdia però perquè tenia molt de carisma I claro. carisma és una cosa Que està en desús Ya no ni, a, no ni a, El otro, el otro día, eh, Rajoy va a dir... Hombre, por favor, es gracias, que a hablar de carisma y de Rajoy... Muchas noches, dijo. No, va, no, sí, sí. Gracias y muchas noches. <risa> no, muchas <risa> noches bueno, ¿muchas, noches ¿muchas y... tardes, ¿no? Muchas noches y... Igual, pero... va a copiar a Chaumé. le va a copiar a, a, a, a, a Chaumé. No, por a copiar, favor, copiar a Chaumé ahí. Carisma, eh, carisma ya, no, ya no ni a. Entonces, eh, que te carisma, te mol guayat en un de mediocres. Y aténme, y yo yo recuerdo que siempre cuando estaba Paco Roche, en aquella época, estaba en mol de moda, los famosos muñecos, muñecos de guiñol y yo diría Paco Roches el único personaje Valencia que podría atender un muñeco de guiñol y triunfaría correcto sí. Pero, yo, querido, pero no pasa ya, res. La querida Dilica que a la querida. Bueno, ya che que Manu. está, ya che mucha sí, sí, sí. gente que está preocupada Per Montal. Habitualmente Montal es Carlos, ya mucha gente que pregunta eh, si le se cresta, si le entrepat, si voy, si güi yo a apoderarme de, de, del programa. Bueno, anemos a la <ríe> prueba de vida que evidentment ho tenim sí, preparat sí. Claro, ah, fa perdó, perdó me, fan, me passa pel farol ho tenim perdó. així, anem a donar una prova de vida és real, està així muntant l'estudi no pot <ríe> raonar molt perquè no te veu, però per a que la gent se crega que no et veu, perquè hi ha molta gent que diu ja s'ha pelat del programa era un marron, vull fer el programa, no té ganes no, Manolo, bona nit bona nit Bona <ríe> nit Yo soy tu padre. Es que voy, yo he la, la verdad es que tampoco, no creía que no me creía que estaba fónic, la verdad. Pero le que pida, a, a, imitar, ¿no? Televis, me dijo, no, vine, yo estoy, preparé el programa, ah, tachudo sí. y tal, pero no están para, no solamente, es que perdóla, digo, bueno. Es que es yo he y me ha contestado Constantino Romero y <risa> con con Torres No te mala veo, no te mala veo no, Manu. Yo ya he dicho que le veo más de, de otro perfil. ¿eh? Le Pero Manu mala... no está forzar la veo, eh. Es simple si lo han ¿eh? No te mala, mal veo. Todo, no te mala eh, veo, eh. Tío. En un momento se para hablar de las caras de Belmec, ¿eh? Yo le veo más sí, ese perfil. Es todo eh. más rollo, tío, Pero... veo, Manu, güey. ¿eh? Lo de tibre es a, a Manolo Montal Sentad ahí, como si, es, es una miqueta Breaking ball Sí, sí, totalmente, tío. a mí me da vergüenza el más allá español ¿eh? Pues imagina cómo estás más acá <risa> <risa> Yo te digo una cosa Eh, vos dices, anemos a la mano ¿Eh? Manu, tío, es impresionante Es para Pero te veo de Ome Sí, sí, ¿No? sí, sí. ¿Sabes, <risa> macho? No, yo, yo también te digo no no Yo no me, la, me la juego Eso está grabando, Arturo Vale, vale, así te que ver yo un, una promo o algo ¿eh? sí, ¿no? <risa> Yo me juego que si hoy la tertulia no hubiera sido con Carlos Bosch Que no había que pelear tanto Manolo, Manolo habría <risa> <risa> ¿no? <risa> Habría forzado, ¿eh? creo yo que habría Ese forzado arrao, arrao, La culpa es mía, ¿no? Tra Tú, Leibina, yo creo que habría forzado no La culpa no, es mía, ¿no? Como le... pues es que vas a por él también bueno, vale. Pero, O sea, que cuando yo soy la tertulia hay que pelear más Hay que dicho? pelear siempre ¿Qué hay, hay que remar y tal, sí, sí, sí Una tertulia es una pelea Y hay que más pueda para él Ay, eh, ahí está Vale, el de la cueva que se esperó un momentito, Y si yo es la antitertulia. <cueva. risa> vale. Tú eh, eh, me apura para? Y si no, sí, sí. pues que no me llamen. De esta que no no vengo. Que no me llamen. Bueno, uy, precisamente yo jich que en Superdeporte, vale, vale. Carlos Bosch, la plana 8, la plana 9. La verdad es que <risa> la 40 de el sí, diario en general, pero bueno, jiches. <risa> El València ha jugat de nou partits de Lliga, ha guanyat 5, 3-10 en Mestalla, sols 2 fora. 23 gols a favor, de en contra, bagatge ofensiu molt pobre. Tant que dels 10 primers classificats, el València és 11, diu, sols el Màlaga porta menys gols eh, a favor que el València. Jo crec que això és el definitiu, no hem perdut alguna vegada. Bueno, aquest detall, efectivament, és molt eh, significatiu. Ai, que el Màlaga... Hace cojo nada sí, sí, estaba tienes, ¿eh? estaba en la cueva ¿eh? Por eso lo, es que eso te da más atric? sustancia al dato Exacto. de los 10 primeros y el Valencia es el 11 eh. ninguno ha marcado menos goles que el Valencia solo el Málaga que ha un equipo muerto hace dos semanas es que así está el Valencia Diu, en Mestalla la Perdón. gran diferencia respecto a la temporada pasada están los partidos de casa sol ha guanyado tres encara que es cert Pot dir que no ha pergut cap. Que la estadística passat, de continua imbatut, imbatut continua. Sí, el va uno, que exacte. va ser el del Barça. Exacte. Però clar, hi ha una gran diferència respecte al comportament del equip. No? Exacte, del equip en ja en guany i durant la temporada passada diu, en canvi la passada temporada va guanyar 8, empatar 1 i va perdre davant el Barça. Hi ha una diferència de 10 punts. 15 en esta i 25 la passada. Per referència, que hi ha deu punts menys. Podem repassar les xifres que tots conegueu. La, no, compa la comparativa de la temporada passada són 38 punts respecte a 23. La ratxa de la passada temporada, 11 victòries, 5 empats, 3 derrotes, 35 gols a favor de 7 en contra. I en esta, bueno, pues, 7 victòries, 2 empats, 10 derrotes, 26 gols i 31 en contra. Sol s'aguanta... Mm, la porteria, i no sé on he llegit la, la dada, però respecte eh, als gols de Jaume i d'Albes, l'únic que salva esa, esa comparativa, o que resistís en esa comparativa, és... L'únic futbolista que resistís a comparativa Jaume, respecte a l'ha de Jaume, Jaume, efectivament, Jaume sí. efectivament, efectivament, perquè ha sigut la gran sorpresa, de més, ningú n'està a l altura. si m'apures parejo, perquè en el que a estadístiques he referit, s'està jugant quasi tot, i l'hem passat a acabar la lliga en 12 gols, i en guany acaba la primera volta que estava en la 5 xifres perquè Parejo no va fer 12 gols tots els dies, perquè 12 sí. gols per un centrocampista campista són sí, sí. molts gols són xifres que, que jo no sé si han fet Baraja, sí. per exemple no. i ojo lo que era Baraja sí. uh -huh. que jo recorde de memòria sí que n'ha fet Mendieta és claro. es que estamos hablando de superclasses eh? sí. i això Parejo no és jo soy paregista però Parejo no és no és comparable a Baraja ¿vale? I, i, i a, a Mendieta no és comparable Bueno, resistís la, la comparación porque uno efectivamente parejo si se fuera una gran temporada no está siguiente pi mediáticamente o, o, o socialmente o desde el punto de vista del aficionat. El me no no cau no, no en no caixa o no está suficien, suficientemente valorado. Cada jugador. Oye, lo... no, una división la graba. Una división, sí. ¿Sí? el parejismo, el parejismo existe. Yo yo que ya un para... hay magistres y, y, eh, y, e y o no parejismo, o mereces, un sí. Eso es la mejor manera de definirlo, pero sí. yo no no sabía ir del charco, ¿vale? pero pero parejo ¿no? está no es ese pichor, Yo ahí, ah, estoy... Hay muchas cosas peores que no están hecho... gaia, acaba conseguida. Gaia sí que no es el drive pasado. Barragán, no sé, el pasado Fuego, Piatti Fuego, ni te cuento Piatti, Apagón, vámonos <coughs> eh, Fegulí, la lesión Abdelur, ni por asomo Es fa olvidar a, a, a Otamendi, Otamendi <coughs> Mustafi Están tan a un buen nivel Y, y, y siguen de poqués shorts Titulares indiscutibles que tiene el equipo No está al nivel del año pasado Y le pasa factura Que al final Otamendi Fa mejor a todos pues, eh, <coughs> y, y después al Cáceres Cácer, sí. que fa, aporta 8, 8 goals mm. en mitad de temporada en, mitja, en Giga mm. Mm. que si fuera 16 al final de Giga pero a mí ya sería capitán general eh. y, y ojalá mm. aporta en lo que es está ahí porque bueno yo sé que si Giga, todo... es una buena cifra Carlos, pero eso es un repaso individual de futbolistas después de animal equipo yo, yo para mí parejo sí que para mí no está salvando la temporada hablo de opinión personal para mí está muy por debajo de lo que yo espero de un centrocampista de titular y más del capitán del Valencia Eh, creo que sigue teniendo problemas de lentitud De la creación Y que eso también influye evidentemente En que el equipo eh, Pero, no Pablo, tenga la frescura necesaria cero, para mí, De 0 a 10 hay muchos matices sí, Hay, si hay me muchos me matices No pongo un 7 ni un 7 y medio ¿eh? No, no, yo tampoco matices. Pero, que si me pongo, Pero es que, que yo tampoco si Yo aprobaría dos Que tú no has nombrado Y, y para no mí Para mí Cancelo Eh, el, el salto de calidad que ha dado y, y convertirse en el mejor jugador sí, sí, sí. en muchos partidos de la Valencia es algo clave y luego está eh Feguli que creo que a pesar de la lesión Feguli cuando ha estado ha sido ha determinante de muchos partidos, es verdad, es correcto. Tengo te doy la razón pero no te acostumbro. Yo siempre que juego el Te Leiva tengo una curiosidad. Pero ¿quién dices Feguli? ¿Porque yo pronuncie mal Fegulí o porque es Fegulí? No, no, porque con comer tú tan tan mal al de fútbol internacional Dick, algo este Stickfen mal. Juan Pablo, le iba a decir Fe Gulli. Yo, yo pues sí que es cierto que a muchos eh, eh, comentaristas también eh, también se les escucha decir en resúmenes y en todo eso, Fe igual es un... Se te ha quedado, ¿no? Se me ha quedado, que, que no quiero decir que esté bien, porque yo eh, el, el, el francés no lo domino bueno, para nada, pues el o sea, italiano y el inglés sí que puedo discutir, pero del francés no le iba no. pues cuando escuches en Radio Meseta... Y en las telemesetas Y en las televisiones de la meseta Y en las radios de la meseta Que dicen Sanchis Por mucho que lo escuches, es Sanchis Sí, sí, sí, toda la vida Pero ¿vale? por eso digo que, ¿que probablemente es esté equivocado Pablo Leva, que es un apellido valenciano Es Sanchís Tendrá culpa él también Sí, sí, pero habría de decirlo él El primer que habría de decirlo es él En sa casa, ¿cómo le diuen? Es que, sí. mío, casa, digo, es que porque, porque es Sanchis y, y no está acentuado mai pero, pero, pero él habría de haber... Para un hermano vale. que entra Constantino Para que no haya dubte Todos los franceses acaben en vocal, s Platini, se acentúen Platini, por ejemplo Yo pero, he empezado diciendo Que no tengo ni idea de francés Yo lo iba a decir, pero digo que lo diga Manolo Que lo quiere decir él, pero yo lo sabía ¿eh? bueno, pero eso. Igual Pero te voy a rebatir No tentéis eh. al poder de la dos Te voy a rebatir Zidane acaba en vocal y no es Zidanea Pero que es NE no -E, no, es, no es un no sé vocal atonal. Si yo no tengo ni idea de francés. No es vocal atonal. Te digo una cosa, va a que el traductor de Neville con continuo más. lo mejor de la primera vuelta. El traductor de Nebil. Bueno, désenle sobre 12 una pausa y promete que vas a dejar hablar a a Manuel, que está muy chungo y nos dicen le hablar el cam capacuars de final de la copa en la 97 un set radio dijo desde el setín de la vesprada el valencia pronta la tornada del güez de final de copa del rey amb la tranquilidad de haber complete en la nada A al sweet desde los cármenes granada valencia vivo el camino capa la segunda fase de la Copa en Valencia a Manolo Montal y Salva Folgado Granada Valencia Esports 97 El partido El Teo Equip La Feua Radio Patrocinen Ferto y Productos del Arte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 En 35 cuotas. Entrada con 37 euros. Última cuota 9.958 euros. Trae 8,48%. oferta de BMW Vanga solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. Si te agrada el Sport esta es la tegua cita obligatoria. Sports 97 NIT, el teu equipo, la tegua radio. De ahora menos sobre las eh, 12 manos, ¿tú qué rescates? Están preguntando en el nostre conte de Twitter, en el arroba Sports 97 NIT, què rescata la gent, què salva de la, de la primera volta tu què res, rescates, què salves home Jaume és la clau I tots coincidem en Jaume eh? tot, i és que no n'hi ha tot, més Bacali em dona sensació no, Bacali em dona sensacions mm, acertades conforme a el que jo veia als vídeos i tal que podia ser però en general és que no ha, que, que me, de què més podem parlar Bacali atuo porque de nada. Perdona que te, te si corte Carlos que es que salvar, ¿no? y, y volviendo a la pronunciación, Bacali, es, bacali o Bacalí? ¿Por qué francés? Oye, asa, no, si no, no No, no, por favor. Le iba. Sí, continúa, pero me acaba en li como Feguli, ¿eh? Le iba. Que ah, sigan tingan esa <risas> identidad francesa o vuol el origen del del del cognom sia francese. Manu, ja eh, li pega jo el carxó de Manu, la tua part Manu, par, no Manu continua Vale, va, cállate eh? continúa, Manu. No, i parlant de lo que parla veo, abans, es que Fernando ha dit una cosa que és veritat Abans de la, mm. la tertúlia Que és es que quan tot s'ajunta Els más venen tots seguits ¿no? Perquè parla de parejo Parejo, però a mi és el tío en més classe De tot l'equip André Michalsal ¿eh? Però el problema és es que està sol es que no acaba de probar el seu yoc porque eres una mique talent y si le presiones la, la subida de la pilota cometís errores y está fuera de yo pensé que te espera una hora pero no te espera una hora y media ¿no? Porque, y no está Javi fuego mm -hmm. y, y Enzo y Rodrigo no nanai de la China es que está solo está no, solo para no. mí esa es la sensación en la, que el que, que el equipo no, no funciona porque el midfield camp no funciona yo creo que Maru Adesa de una el amo en lo que yo pensé a Donatos en dos o tres claus, que es que yo pienso en voy a decir, eh, torno a existir. Si han de comparar a pareja con baraja, pareja o estén locos, no se puede comparar, ¿vale? Pero claro, pareja un embarque que presione hiperlocal, claro, es que ni es que alegáis ningún par del CDU, yo cuando tú vas a presionar a un futbolista de un equipo del Celta, ya no vas a más, ¿eh? del Celta hay tres ofreciéndose ahí estás ofreciéndose el parejo en parejo si tienes el valor pero siga aquí siga al misente que tenga el valor si ningún le ofreís pues a Vegas se la que chugar más a ellos se suma como el propio parejo reconoce en una entrevista aquí que ya Vegas también le pone y arrisca más porque te lleva a pedir algún valor que dices dale por favor que nos estás matando pero Isa una par según yo yo vingente alguna Vegas y todo a repetir yo creo que en cara <coughs> eh, en lo quey respecta en cara de mirar al uno es decir, asíjon no dice culpable a galy evilville de que el equipo no reaccione pero yo en cara que el equipo remores del pasado de uno de, de yo estoy de acuerdo ni han cosas que afecten al uno y hay una cosa que afecta a el año que mm -hmm. es la planificación y, a, y ahí vach y voy ya dos o tres vegades y yo escrito y torno a repetir porque me da igual que me diga empezar pero torno a repetir ni hay moltes maneras de planificar mal y una manera de planificar mal es que parejo lo no tenga te recambit o competencia eso es culpa de uno y punto mm -hmm. y antes a ver que cuando Rufete y Ayala, y yo digo Rufete y Ayala, pero que son los que estaban en la reunión y es que estaban, pues es que, que estaban, no podía Fernando Gómez mm. o Braulio o Carboni, de que yo estaba en Fame Sanchez. Cuando Rufete y Ayala volví a fichar a Gustavo Fernández de Perago, y yo me torne loco de pensar que fichara el Team fichar Madrid, tío. Y si tú, aparejo, que yo soy parejista. De fichar en el mercado iber, que sí, en sí. teoría es más complicado firmar claro. ya un futbolista de la Mateisa Liga. Sí, sí, sí, eso un parejista. Y si a Parejo le fíjese a Augusto Fernández, estás Ferenc y yo parejo. Claro. Pero es, es que dame un tan a Manu Badr es decir, es que no está por uno el mix, está por uno en el... Claro, es que el jueves tiene que jugar, Manu. Mira, es que... Es que el parejo. jueves vamos... Perdona, Manu. Vamos a Granada a 0 y tiene que jugar parejo porque no está Enzo y no está André. André. ¿Y qué haces? ¿A quién pones? ¿A Zaibo y, y, y, y, y a Danilo Barbosa y que nos metan 2-0 en el minuto 30? Pero el diumense no te oxigen. Claro. Pero, sí, pues... pero es que eso te va a penalizar todo el año por culpa de uno no, sí se estiga el gol y no solo y no solo no no, está per, claro per, que no per, es un per, futbolista que pueda ayudar tres partys por semana pero, y que no es va, baraja por. pero hoy es imprescindible abore abore y si tuvieran si tuvieran la planificación física adecuada bueno, yo sí que podría jugarlo pero es que el problema mm. es mira, Parejo es un jugo ¿no? es laconic, es lent. Ahí a, a una parte grande de la grada li fica mol nerviosa, pero yo a una otra cosa, combina molt bé y els de més es que te entre en, en de re, son electrics, pero no son exquisits. Pero es que te vas a decirme cosas de parejo, no. Te, te vas a Te vas cosas de parejo Manugadenes, que tienen que bore en la mala planificación de ficación y de Mendes. Y los, ¿Se lo permite el IMP? Pues culpable también Pero los que eligen son uno y Méndez, oiga Los que se gastan, deciden cuánto y por mm. quién Son ellos dos ¿Vas a pero, manera. pero que no puede llevar Parejo la bandera del equipo no. Que estamos locos Yo es que estaba diciendo, estaba diciendo Que Manu... yo soy parejista mm. Pero si, si, si yo me voy a Calderón O a San mamés Y Parejo dice que lleva la bandera No gano yo diciendo... La bandera lleva Gautamendi Pero o sea, estamos locos Una cosa que me parece bastante claro. interesante Que ha dicho Manu Que es que, que <susurra> al final... El resto no leen el fútbol de la misma manera que lo lee Parejo. Ahí hasta ese punto estoy de acuerdo, pero sí que es cierto antes has hecho bien en no comparar con Barcelona y con Madrid porque no no porque, es comparable, es hacer la mona, pero pero sí que comparando con el Celta tú veías que que vas hacia mejor a Augusto y que Augusto hacia mejor a vas. Tú ahora te paras a pensar y yo creo que Parejo pocas veces hace mejor a André. Y lo que quiero yo en lo que yo quiero incidir es que yo creo que el fútbol de Parejo pensar tanto a veces mimar tanto la bola darse la vuelta ah, prepararse un es que café no, no, no, pero, pero, pero pero, pero, es que no pero y, y tomarse un café al final lo que hace es que andre ya tenga a dos al lado y pero no tenga no, metros para correr pero que ese no es el fútbol de Parejo no? pero es que esa es mi percepción que ese no es el fútbol de Parejo no? pero que la de primeras alguna vez que no le van a pegar un tiro pero, pero este problema se tiene que acabar aquí Leiva pero tú que me estás diciendo pero el fútbol de Parejo es dar de primeras. Sí sé que mejor claro, la da de primeras sí, de el equipo? que mejor la da de primeras con diferencia, pero Leiva, la da pero si no hay nadie para dar de pronto, primeras, no te, echen, no te apoyo. Claro, ¿sabes? yo tú pero, Mira, pero, pero por, no por el amor de todo. Dios, es, que... es el que mejor la da de primeras y es lo mejor que tiene, somos. que la da de primeras, somos Pero si no hay nadie si no hay nadie para tocarla, Somos cancillos en proteger a Parejo. ¿Qué? ¿qué no? No, no? Que sí. No, no, y no, es no, no, que para mí no, no, es... Que es que diciendo una, una cosa que, el, que no es verdad. Es que no es Que yo eso. he visto a Parejo tocar sí, de primeras pero y, cuando y la cansarse pierde, de tocar. ¿Y cuando la pierde qué hace? Sí, el el para... otro día en la, reacción, pero, contra, Pablo, en la noeta Pablo, pierde un balón en la frontal. Leiva, Leiva, Leiva. Perdóname. Cuando la pierde, la pierde. Estamos hablando si la toca de primeras o no Si la toca de primeras no, no, no, la, cuando, no se la roban Cuando la pierde, la pierde no, Pero no, yo no, lo no. he visto no. Jugar con Valverde Y tocar mm. de primeras todos los balones Ya entonces es. lo sabe hacer Y estamos ver, de acuerdo dio... En que es la mejor época De, de pareja Pero tocaba de primeras Y otra posición Pero tocaba de sí, primeras sí. entonces, entonces ¿Qué me estás contando? Ahora le quedé Manu Ahora le quedé Manu Pau, Pau Sí, sí, por favor Mira, escoteo Mira, yo eh, El Team Molclar eh, es, es muy raro Que yo estiga de acuerdo En Carlos Bork, Porque además <risa> Yo no soy parejista che, Manu, Pero, pero Team Moclar. Moclar, No, no Y no coincidí en Montesvegas Pero te Rao te Rao no Tú no con emanar A un jugón que, que está acostumbrado a jugar de esa manera, que cambie seu, la seua forma de jugar porque en alrededor su no estén chuan el mejor fútbol posible. Si tú fiques a Busquets en este Valencia... Lo iba a decir, Manu. Si menja una sí, pero... tosta, no. se afona el... Yo creo es que, que Busquets es, es, es el supuesto pare... el mejor jugador del mundo. Es que va muy pero, llegado. Pero Busquetsche de Valencia tampoco va tocar de primero si no hay nadie, no, Pablo no, va Pero que Busquetsche no, no, no, no, no, no, iría... Que Parle Manu, que Parle Manu, que Parle Manu. Para... Que Safona, para... para... que Safona, para... que Safona, vale. para... que Busquetsche o cualsevol jugador en toque, Safona porque no tiene... Porque la combinación, la combinación que <risa> Parejo promo es, combina... es una combinación de tindra de, de, de compañía a un metro y medio, a dos metros. Que, de verdad, de... es posible un desplazamiento en del... llave, pero muchas pérdidas de valor es porque él... El inconscientemente la toca y no te echen al de, al, en derredor para chugar la pilota y hacer una pared pero pero sistemática a un toc Pablo no toca combine, de, es no capaz tiene la capacidad de tocar de primeras ¿Quién? la tiene pero sí, sí, no, tú pones que... a Busquets que es futbolista que parece que hayan nacido para jugar donde juega y cómo juega o sea, es el mejor en sí, sí. su mundo el, el mejor del mundo en su puesto, estamos de acuerdo pero si no tiene nadie, no puede tocar de primera pero y sí. si no hay nadie que se ofrece, tiene que recoger y esconder el valor pero estamos el balón. llevando el debate a otra parte yo, donde quiero llegar es eh, cuando han jugado en el Atlético de Madrid Gaby y Thiago juntos ¿quién es mejor técnicamente, Thiago o Parejo? Parejo de aquí a donde queráis llegar ¿Pero quién es mejor futbolista...? Tiago, para mí, es mejor futbolista de aquí a donde quieras llegar. No, no, pues ¿Por sí? qué? ¿Pero, pero, pero, pero alguien, quién te no, ha dicho que no? Pero a lo que yo quiero llegar es que, que no? a mí me da igual lo estético, lo plástico no y lo, lo que quieras ser. Yo quiero un futbolista práctico. Que te por no, no, cárcel. un futbolista práctico. Pues yo vi a Parejo ser práctico o sea, con Valverde. Para... Sí, con Valverde, pero es que eh, yo vi a... Eh, pero, eh, pero, fíjame, pero, hace 10 años... Pero Pablo iba lo, lo que te quiero decir es que sabe tocar de primeras y ser práctico. Lo sabe hacer. Pero no me está recurriendo hace media temporada o hace un año. A ver, vamos, diciendo, ah, verde. ¿Qué si es mejor que te hago? Pues no, pues no mejor que te hago. Te meto, otras cosas. Ojalá bien. tuviéramos a Thiago. Hablo y la pregunta, la pregunta al contrario, ¿y qué va y qué André. ¿De yo, yo creo que André muchas veces, pero no para la materia idioma que Parejo. Sí, sí, el sí, que sí es, sí, es sí. que él parla mol més intermittentment y estem sense molt més en ell que en Parejo. Yo Ya, la veo opinión al botónón de parejo ya la ya la conéis entonces Chelsea, Jensen, y les voy diferencias San Man lo respecte a parejo yo creo que también yo soy de la opinión de Pablo Leiva respecto a, a parejo pero a mí es un futbolista que volte voltes perjudica la hi de pilota de, del valencia pese a lo terrible men dota que está para donarle rapideza y no le da la rapideza no porque estiga bien porque no estiga en Ro no sinó perquè perqué ralentitza el futbol del de i no una... me val l'excusa de que no té companyants. Andrés és un bon acompanyant Les bandes en un equip que vol utilitzar les bandes per ser no, no, no, són no, no, no, bons pero... a companyants. Eh, tens, tens a Cancelo, tens a Gaya, tens a Fegulí, vull dir, Parejo no pot enviar valor de primeres ràpid a la banda per a que apareguen estos salva, aprofitar salva, la seva velocitat. Salva. el problema, no el problema és que problema, no problema... Espera, espera. i després ha ja que ràpid. Torne a dir-ho. Terriblemente bien Terriblemente capacitado Un super dotado mm. Pero un futbolista Que yo no elvecha vecho Ser en partidos decisivos Que no es decisivo Y que no decidís partidos Y que no se tira el equipo Y Andrés sí? sí Y Andrés sí Sí, sí, sí Yo creo que Andrés me ha practicado ¿Y Enzo? Can... ¿Y Enzo? A ah, ver pero... No estoy parando Enzo no está, dando... de... y, y, ¿eh? en está bien no dotado técnica Es que mismo. tú ves a Parejo Y ya Parejo ya técnicamente pero, pero, superior pero, a, a, Al final van a usar Se sale un poco por otra gente Pero no deja de ir a la esencia y parece parece una incoherencia, pero es que, a a dónde va es, es que le hinchamos a Parejo y nos gastamos 30 en Negredo, 20, 30 en Rodrigo, 25 en Enzo Pérez ah, y, y que no son Greek, sí, que no son bueno, usted... pero sustancial también. Pero es, es que, es que es, dónde es, va esa él. es la buena excusa que tiene Parejo no, y es que no. siempre como él no hace las cosas bien, al final tú dices ya ver, pero él no hace mire, las mire. cosas bien, pero es que hay otros que costaron más que tampoco las hacen y sí, es como sí. en el colegio de pues yo he hecho pellas, ya, pero tú también las has hecho ya, ya, pero pero no los linchamos a Rodrigo no se, se lo ha linchado no, a, a Enzo Pérez no se lo ha linchado a ¿Cuál? Enzo Pérez y a mí me gusta Enzo el otro día a mí me ha el otro día, yo creo que va a ser de los millones pero de... yo lo que quería decir eh, por lo que decía Salvat, también hay que tener en cuenta una cosa es que Parejo con uno no jugaba de organizador eh jugar de llegador porque en uno no quería que el equipo su equipo organizara el juego estoy siendo muy exagerado pero en uno era transición rápida que derivó en balonazo sí. estamos de acuerdo entonces ahí sí que estoy de acuerdo entonces Parejo acabó siendo un llegador y fruto del llegador hace 12 goles y eso lo hace, bien. Que eso no, lo hace que bien no descubrió una faceta que no que está bien llegó sí. como llegador y, y sobre todo el golpeo de primera llegando de atrás como tiene calidad y Y, y sin pegar fuerte, pues, colocaba el sitio donde el portero llega. Bien, ahora vamos a ver a un parejo que que probablemente se parezca más a lo que vimos con Valverde, porque lo está poniendo ahí Garinevil. Ojalá. Lo está poniendo ahí. Lo está poniendo ahí. Quiero decir, que al final, es que ralentiza, ¿no? Ralentiza depende. Es que con uno, con lo poco trabajado que estaba el juego ofensivo, lo ralentiza cualquiera. Yo creo al final no es justo, porque... porque Ahora, evidentemente a Parejo le tenemos que pedir más, pues sí, y ahora más, que es capital y cobra una ley. <cười> pero <¿susurra> igual, pero igual quién de ser exigente a André Gómez a partir de la próxima temporada o ya desde esta misma temporada si volveo, no, porque su fuerza que está sí, sí. igual es de capacidad que Parejo, pero hacer de ese inicia. Uy, uy, en el Valencia sin Cealves, sin Otamendi, que son el, sí, los socios sí, sí, sí, de acordar de la Los jugadores top top son Cancelo y André. Estoy y luego tienes futbolistas, un nivel por detrás en el que está Mustafi con con Parejo y Alcácer. Ese es tu equipo. Sí, sí, sí, y Gallas, perdón. Pero totalmente. los dos que dices estos puede jugar el Bayern de Múnich, ¿quién? En el Chelsea, André Cancelo y probablemente mustafi no pase ser titular indiscutible pero ese futbolista honrado trabajador que todo entraador querría tener totalmente pero los que son tops top son esos sí, dos sí, los sí. demás son un nivel es un notable que son alácer parejo no sé, qué, no sé cuántos bueno por y 34 y ya con la opinión de Parejo para multivoltes de Parejo pero yo creo que es ser ya una división como Avanza apuntaba en el inicio del programa con Puro Torre ¿Sí Romero perdón no, oh, recuerdo lo, lo que corría Fernando ¿lo matéis? sí, lo de Fernan. Buque lo de Buque pero Fernando de... lleva 80 Fernando y en contra pues, en Parejo pasa lo matéis pero bueno tampoco hay acá problema ¿no? yo creo que, que que el fútbol te esté cosas bueno, 2.34 una pausa y torneo de, de seguida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 Onda Center Auto, concesionario exclusivo de Onda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del CIR 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovechate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Onda en Valencia. Onda, the power of dreams. Center Auto. El camí capa de final de la copa en la 97.7 Radio desde las 7 y de la vesprada el Valencia apronta la tornada de los huites de final de Copa del Rey con la tranquilidad de haber cumplido en la nada a las 8 desde los Cármenes Granada-Valencia vive el camino cap a la siguiente fase de la Copa en Valencià con Manolo Montal y Salva Folgado Granada-Valencia Esports 97 El Partid el teu aquí la feua radio patrocinen Ferto y Productos del Arte Esports 97 Night, el teu equip, la Tegua ràdio Les 2:35 no té veu Manolo per a llegir els eh, tweets, <susurricament> <duits>, si <así susurricament> que, que, que anem a i ni jo podria intentar a <susurricament> A la que igual no narraba el... El dicho no narraba. Bueno, arroba Luloper 75, que, que responda la pregunta de qué salva al Acento, qué rescata de esta primera vuelta en el Valencia. Dio que gestionándolo bien tenemos la portería bien cubierta para al menos 10 años. Dio, y al traductor de Gary. Pues sí, es una de las cosas rescatables de esta primera vuelta. Dio, a los que vamos todos los domingos a Mestalla. Dio, Sergi yo salvaría a Jaume que se ha demostrado que vale para el Valencia aunque se tenía que haber dado cuenta antes respuesta de arroba Josmo Berjo Iván Mora Tazquer que dio la confirmación de Cancelo como a Estrem y que daban Barça y Madrid les va a donar la talla arroba Bleda Javier dio, pero han rescatar algo por favor evitense depresión si comencemos a pensar en un suspensivo sí punt suspensivo la temporada que ve esta no, no, ha acabado Alberto bono dio a Jaume sense cap dubte Pedro Jr. dio los socios José Manuel dio rescato Jaume Domènech destitución de uno vuelta de Álvaro Negredo y dio Peter ficha gente mercado invierno Nacho Herrera salve Jaume Domènech pues nombrosos pun salvats pago al Casper pues gols que du con el y cancelo Altre oyente dio estoy convencido de que los jugadores son los responsables de esta situación Marc Salvé, alláume Cancelo, a André, Paco, al traductor de Nedil y desgraciadamente ningún mest. A, Ningú <risa> mes. <risa> a di un nada, al menos a ver si al menos Lima aprende y crea un cuerpo técnico profesional y se olvida de sus amigos, pero primero mandar al Rayo Cayetano que es bueno, escucha, Tamañol y fa, yo soy tu abuelo. <risa> pero es Cayetano Ross, ¿no? no no, no es ah, Cayetano, no, no. es, es eh, Callecosta, un Fidel, <risa> un fenómeno también. Aucías <risa> Chile diu que se nana Nuno. Nandiu, yo creo que ni cegulí, ni cegulí, ni cegulí es frigopié de toda la vida. Luis, qué digo, tenéis ahí a Manolo Montalto la versión valenciana de Darth Vader. Si es así, Carlos Bosch es el emperador. Y eso que, so que el robot y si el redoneen, rega, ocho, y se serio, dice Redonet, Be8, Be8. A muy serio, Manolo Vader, el maestro Jedi del francés. Salvada la temporada que vamos a encontrar al sustituto de Costantino para el doblaje al Antonio Marzal de la primera vuelta, a lo mejor la traductora de Lai Jun y el traductor de Gary Neville. Estoy muy de en este tuit La traductora de Lai Jun sempre va a la perruqueria abans de per ballar i entra el doctor jo també jo diria tu vas allà queixis -e en la tele de el moño tot per fer poca vergonya Pero... vergüenza con, con diferència oiga jo a la primera vuelta me quedo con el él... no, la veritat no vaig a llegir el que acaba de contar sí, una barbaritat Mulet, una barbaritat altre que diu hem, des... hem descobert que este equip no té ni referents que falta mm. caràcter ai que barracant no serveix ni per a fer foc Dio uno Fora Ahora falta un entrenador de nivel No un colega de Lim José Castelló me Cancelo lo demás Pobre, nefasto, ridículo Sin alma, sin actitud Liderazgo y coraje Antonio Marzal Dio Carlos Bosiparejo Están buenos ¿Por qué ninguno Grande ha venido A por él A por también Han venido el primer año Que han jugado No, no, no porque no es tan bueno Como también, ¿también hombre no, Alex no. palop 94 Dio Jaume me Andrés Rezmes Volé ¿vale? mamadeo salvo ya a Rufete Kike Dols Dio Juanparejo Mes la toca de primera Va a ser Amkeita Una pena que no hubo Higuera renovar. Lo que Keita, perdona, Keita era jugador número 12 de un equipazo de fútbol y las te volvía de primera. Altre y... diu Dani diu Parejo mantiene la bola hasta que la pierde porque en ocasiones no tiene apoyo y le entran tres contrarios. Automáticamente Manolo siempre retuitea a Tuchel. Sí, sí, no. Vuelve no. ahí, Dal vuelve Dal ah, El error con Parejo fue no venderlo el año pasado cuando fue el mediocentro máximo goleador de la liga. Eso no, no la ha retuiteado Manolo, ¿no? Yo no eso, ah, vale, es que yo, no, yo, no, yo tampoco estoy en desacuerdo con eso, a lo mejor era un buen momento para haber vendido a un futbolista sí. que estaba muy revalorizado, Pero pero ¿eh? per rendimiento. Bueno, pero, yo pero creo que no tú justamente si razón... acordes renovarlo. Yo no, también al, al precio, yo también ahí se preu Es uno. que eso también es planificar mal. Terrado. Porque, porque ahora que te está haciendo Fagulí esperándote ¿no? y no tienes claro. razón, Fagulí. Claro. Yo he dicho que no tenga razón. Borete dio el fichaje de Jaume Manuel D'Amigo, Diu, Jaume Andri, Cancelo, Cancelo y más Cancelo, Menudo, Jugón, J. González, Diu, Salvema, Portero, Rayan, mira, este es mal de la opinión de Pablo Leiva, tampoco la retuite hecha Manolo Montal. Ya sabes que hay retuitecha conforme a Dey. No, él, y la no, rao, no. Ahora eh, quiero paparral por retuitecha. Eh, no, claro, Sobre claro. el tema Ryan cada vez se suman más adeptores. Eh. Bueno, plega Javier. Digo, Ryan es muy bueno. Eh. O guañé en Europa League o maté en ¿no? A no ser que fuego reaparega en plan Rambo. No un espíritu llanto. <ríe> lo mejor de la primera vuelta es que no sea Es que se ha acabado. Pues mira, fuego sí en rao. plan Rambo, tío. Sí. Eso me ha molado. Y eso eso me envolvó, eh. eh. Digo, lo mejor de la primera vuelta es que ya se ha acabado. Totalmente acabado. Y ha sido un drama de primera vuelta. Tanquem, Diu, que fichen... Al negro del WhatsApp, digo, que pondrá más huevos, ahora se puede ir, tice, de... El millor es que cada día que pasa falta un día más espera que torne Benítez, viu Tony Campos. Bueno, pues la gente y y el... ya torna a ser nuestro señor, eh? Exacto la gente y la segunda opinión en arroba sports no renta eh, yo ya que ya que con el tema parejo un poco ya ya no, no, hemos tiempo casi tiempo. Sí, cerrado no yo hay otro tema que es el tema de, de si hay que ceder o vender o no vender el tema Ryan yo, yo yo me los quedo a los tres yo también me los quedaría a los tres y es que yo yo vendría un porter yo creo sinceramente que Ryan debería ahora mismo decirle a Cháume que se siente yo que soy muy de Ryan yo lo veo injusto con Chaume, creo que ahora mismo decir ahí se siente injusto, pero yo creo que Ryan debería debería tener en la pretemporada de nuevo eh, la posibilidad de, de optar a la titularidad porque yo veo que es no, un en, porterazo. Ver, en la pretemporada Ryan tendrá otra vez la posibilidad de volver a la titularidad, pero lo que le ha pasado a Ryan el fútbol. Es decir, sí. hay futbolistas que se lesionan un mes, voy a decir incluso dos meses, pero dos ya son muchos, ¿no? Sí. Hay futbolistas que te lesionas un mes o 20 días y haga lo que haga el que el está otro... supuesto eh cuando está bien juega. Y ese no era Ryan. Sí, pero ahí, qué decir, eh, eh, Diego Alves se le llena la lesión de Ryan y, y cuando está bien es titular. Totalmente. Ahora tenemos una duda porque tiene una lesión, la lesión más grave que puede tener un futbolista. Entonces, yo no sé cómo vuelve porque pero es un decir... tiempo de inactividad y Ryan tiene que aceptar que esto no es el bruja, tío, y, sí, sí, sí. Y, que, y parece el tercer portero que parece bobo, dicho con todos los respetos del mundo para que se entienda futbolísticamente y te come la tostada. Quiero decir y tú has venido a apaencia que decir mmm, chico tú no te ha, no te has ganado ser titular cuando vuelves de tu lesión pero yo o sea, en la Valencia hoy pues insisto Mustafi yo, y pocos más hace, allá hace un año hace no hace un año y medio hace casi dos tú sabes lo que yo opinaba de ya no black no recuerdo porque estabais siempre Pascual Calabús tú discutiendo... No, para, para, Salva, para Pascual, no Pascual ¿Sí? Oblak uh, era... ¿Pascual es discutidor también? Sí, bueno... Ver, no, para, no, pa pa para Pascual no, y ahora que... Deluxe, lo de Sálvame Deluxe, lo de, de, de ficarán por Pascu. Ami. No, Pascu... No es al revés, es por Pascu, Pascu no es que acostumbra a discutir, es que su estado constante es la discutir. Discusión. Pero no, no pasa. Ahora que no está... Pero es un encajador nato. <ríe> no si igual, se acaba no, la discusión, se no, acaba ya el rencor. Pero a lo que voy es, hace un año... Yo, muchas leches por el tema de que Oblak era un portero de segunda el fútbol a veces eh, tiene estas cosas, Moya se lesiona, aparece Oblak yo lo que digo es que Ryan tendrá su momento y callará bocas porque... Ah, si, Pablo le Oliva, atiéndeme mm. la puesta de Oliva es muy ferma desde que Ryan va a arribar ¿eh? no, no, si sí, sí. sí, sí, yo estoy de acuerdo con él pero... si ya te dé la moto sí, sí, sí. si ya te sí. dé da... la moto, Pablo Oliva que... que que, que no hay no hay que ver todos los partidos de la Segunda B belga, Segunda División, Primera División, los de África para ver eso, hombre, todos. No, no. Que las condiciones a Rayan se le ven a 1 km, la gente que va ve está ya. Ya ha visto que ese portero tiene condiciones, pero el otro está por delante porque se ha sí, enterado. Sí. Pero tiene condiciones y tiene que esperar a que el otro pierda el puesto y cuando vuelva a recuperar el puesto ganárselo. Pero sabes por porque... Pero que tiene condiciones no hace falta que lo digamos tú y yo. Pero se Chaume, vea un kilómetro. Tiene un... El Valencia fichó un portero que tiene buenas condiciones. Pero, tiene ex... ¿Pero se ha lesionado. Un exceso de crédito. ¿Qué? Vale ya hable, vale, manu, manu, manu, manu, manu, pero vale, manu, Chaume vale. tiene un exceso de crédito. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo ya... Está discutido es, Willy, va, ¿eh? Es el mismo debate de siempre y para mí, si Chaume fuera eh, neozelandés... ¿Sí? hoy probablemente Ryan estaría por delante de Chávez opinión personal sí, sí, sí que, que entiendo y entiendo porque Ryan no ha demostrado mucho aquí entiendo la postura de los que opináis que no no, no, pero tú no, vea, tú a mí no me metes las patitas y luego me las sacas sí, no, no, no, estoy, que estoy no, diciendo que no, lo entiendo que no me pega sus pases Pablo Leibá que no me pega dos pases si pues sí estás en minoría Leibá sí. ¿eh, Leibá le ah, no eh. perdóname Manu es que, es que perdóname a, ve, a ver Jaume yo no te apoyo Jaume ¿eh? es titular porque el otro se lesionó sí, y se tuvo que operar tío no, claro. ¿Vale o no vale? Claro. ¿Eh, pero no y una... Pero es, y... Y... y a vore, ¿Que, es que no te estoy discutiendo, cariño, no me, no, me no, mires así. Bueno, no, no, no, no, lo que dices? Que no, manu, no, va. No, no. A, vale, manu, va. A vore, va. que tiene exceso de crédito y no estoy... Tienes acuerdo ni porque no hace hecho res para desmerizar y ser crédito. Sí. Ni una. una. Si un portero... ¡Si una! Si un portero de Ucrania mete la gamba que mete echa un Noeta... Mira, escucha... El siguiente partido no sería titular. Mira... Pero Isoudi, ¿es audio? en serio? Sí, Mira, sí, no, no. fútbol, un puesto que te la garantía, la mundo de todos, es el de porter. El porter nos toca, salvo que tenga si se gude. Si no, no os toca. Y pero un error, si tú lleves a un porter, pero un error, el segundo está a Coyonatame. Pablo Oliva, eh... Podemos que discutir preocupa, ¿eh? que ¿Eh? el error fuera de Chaume porque es de muchos más. Es discutible, ¿eh? Es de muchos más. Es discutible, Leiva. Pero aquí ha dicho que el próximo partido de Chaume vaya a ser a titular, ¿eh? No, no sé. Sí. Ah, no sé. Sí, ¿Y además? ¿Es que va a ser titular el próximo partido? Sí, yo estoy seguro que sí. No estoy hablando de Copa. Estoy hablando de Liga. ¿eh? Sí, sí, ya lo sé. Yo no, yo, no sé yo... A titular el próximo partido. Mejor una paella. Mejor una paella. Y una cosa más, una cosa más. No, no sé. Ni habría debate si el problema es, estiguera entre, entre Alves i esttic Jaume, perquè tendríem el mateix problema que teníem en guaita i la mateixa. però Ryan llega perquè mm. arriba per perquè Alves ha tingut unaó molt important mal molt important i és una conseqüència cola·teral ell de mal, ha tingut mala sort. Sí, sí, sí, sí, no. Però eh. després arriba un tío que es fa amb l'equip. Es fica la capa. Comienza a gritar Porque ahí no grita ninguno Totalmente Y Es verdad también una cosa eh, Es verdad que si fuera neozelandés Probablemente la, Pero es que hay una cosa En la que la ley Bosman no ha podido Que es En el sentimiento En sí, sí. la idiosincrásica Si El porter es Esfica la capa Y la, el trache de superhéroe Y el, el superhéroe Y es, comienza a gritar a, to a tothom la, El pueblo está en él Es que, yeah. es que Pero eh, la eh, yo te como te valencianista a mí, a mí a mí he visto partidos de hecho medio este tío me representa y también he visto partidos en los que ha fallado. Sí. Pues yo tal. como valencianista el día que debuta en Gijón y te salva lo que te salva y acabas ganando, yo me levanto y le aplaudo y le dije, "Visca, vale, qué taparis chiquete." Pero sí, yo me... tengo 41 años, ¿eh? Y él es un crío mm. para mí, ¿eh? Yo me levanté y le aplaudí yo. sinceramente y a voy. Y, ¿Y Chaume tiene menos condiciones que Ryan? Yo digo, sí. Me parece más completo el otro. Pero se ha lesionado. ¿Y Chaume ha cometido algún error? Sí, como se habría podido convencer también raya no Y no. acabo. ¿Qué? Ahora decida de la pausa, de pausa eh? yo te contesto. Te ha salvado veces, muchos eh? puntos. <coughs> te ha dado muchos puntos. Y no sé si ha llegado el momento en que tiene que dejar de ser titular. No. Yo no. creo que no. Pero a mí no. Bueno, 12 y 40, güey. Una, y joven, Una ¿eh? pausa. La última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 055-044 TaxisValencia.net Cuando nos necesites A donde quieras ir, siempre El camí capa de final De la Copa en la 97.7 Radio Dijous Desde el 7 y 20 de la vesprada El Valencia apronta la tornada Del suites de final de Copa del Rey Amb la tranquilidad de haber cumplido en la nada A las 8 desde los Cármenes Granada Valencia Vigo el Camicca para la segunda fase de la Copa en Valencia a Manolo Montal y Salva Folgado. Granada Valencia Sports 97 el partido. El teu equipo. la Teguá Radio. Patrocinen Fertó y Productos del Arte. Si te agrada el Sport, esta es la Teguá cita obligatoria. Sports 97 Nit, el teu equipo. la Teguá Radio. a caso que dice de manat No No <risa> No, está lo de que de manata Creo que es Arturo Sí, ah, sí, pero me he equivocado de link. Ahora ahora que soy Ahora sí, perdona, me he equivocado, te jesto bueno, bueno, en quede, directo. Quede, quede, quede, quede. en directo pero, pero se está no, por la canción Carlos es esta es una canción del bicho que yo más uh -huh. conocía del bicho pero una sintonía pero una eh, de Parmon Comedy ahora que está por ahí Manu eh, que de, de Aida es una vez una versión del de, de bicho que se dice de los malos uh -huh. y como parece ahora de los malos a ver si se, se vuelve de los buenos siempre hay una no. explicación al perqué claro. eh, Carlos y ahora que de los que malos quisiera caso. volverme bueno y el bicho es un club de que fa flamenco y fusiona en muchas y es un pedazo de grupo Pues sí, ha de tornarse bo, ahora que soy malo, pues claro. me lo insertaba la, la, la elección musical. Manu, ¿tú no vienes la Mecano. propaganda isa en, en, en Paramount Comedy que yo te voy a escoger a tú allí? Sí, ¿qué pasa? No, que si vienes la canso isa del bicho... David, mira, yo he de mandar que te ficaré en Mecano pa' fotre y no. <risa> Manu, por favor, que de aquí allá te puedo poner una bomba teledirigida con Mecano, ¿eh? No, son unos cobardes. <risa> <risa> bueno, no went it, no went it pero eh, ya copa esta semana y todo el mundo está de menenjar, ya, ya piensa en el sorteo y todo el mundo ya de menenjar mirandés. Sí, yo me lo pido. Que ha superado al resultado al Deportivo de la Coruña, eh, lo que hace del Mirandés es brutal, se carrega el Málaga, sí. Saca regata el Dépor, hago le chatwi al Deportivo 0-3. Resultado muy y muy está, de los míos. Y, y el ya el está mirandés. compañía del Sevilla que a torra también agua le echar al al Betis, ojo no a las en, declaraciones de Merino, de, ¿eh? No entiendo lo del Betis, la verdad no aguanta. ojo a la declaración de Merino, ¿qué ha dicho? Que ha dicho que que el 4-0 del Sevilla para él le ha dolido como la muerte de un familiar. Madre mía. <risa> ¿Qué, ¿Qué sacherás que eso del Sevilla? Sí. <risa> me he quedado me he quedado de piedra. Cuéntame pues, pues, una cosa, <risa> te digo que será de veres, ¿eh? No, no. no, yo seguro que hay un a de tío primer. del Betis que digo ahí, yo después de cascar, ¿cuánto sí, sí, se lo crees sí, que sí. seguro? Seguro, ¿eh? Era, no, era, si de Minubi sí, sí, ya era en 2-0 y el Sevilla tenía a ah, Merced al Betis y podía haber Feth, Huilo, Caguera, Borgut se podía haber dado un festín que al final 4-0 es un festín, ¿eh? Uh -huh. se podía haber dado un festín Una ¿no? cosa, Juan Merino, Wino Sopat, ¿eh? Demá, tampoco sopará, ¿eh? Un respeto para Juan Merino es que se esté burlando el hombre No, pero no sopa, Wino, ni demá, ¿eh? No sopa, ma, más, eh. sopa no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, estaba... La, la, la cara, cara que, que llevaba... Que deberes, ¿eh? no, no, me río, pero es que... No, no diga, no Manu. Es que os ponéis que... ¿Puedo repetir lo <risa> que ha dicho? Que el 4-0 del Sevilla... No, no pero yo lo digo acento sevillano, me arma. el, el cuatro, ha bolido? El 4-0 del Sevilla es eh, como la muerte de un familiar. ¿Tu familia? Pues era deberes, eh. Pues era deberes. ¡Mi arma! Seré jo, mi arma? Si el futbol no, existe, no existirà, hauria d'inventar-lo. Totalment, tío. Mira, mira, algún monòleg te, te va salvar també, eh? El futbol. Sí, no, sí, sí. I no és no un tema fàcil, eh? Perquè la gent el sent com, com este tío, no? Entonces, no pots fer molta comèdia de futbol. Búrdate eh, porque... de Mariano Rajoy, però no del València, eh, eh? Exacte, no te voles del de futbol. De mira com ho sap això, Manu, que terrenos no té que pisar, eh? Però tots coincidim, no? Mirandès. Yo no, yo no, A mí a mí es que me da miedo lo de los segundos. Lo de los es que, porta que la contraria, güey. Pues lo quiero, ya está, Porque raíz. a mí lo de los segundos me da un miedo que, que es que te toca conforme la dinámica que ya lo Valencia. Te toca la carita yo prefiero en primera. Sí. Yo. estás disparlando en serio. No, no, te lo juro que estoy hablando en serio. pues yo no. Porque es que la dinámica que ya lo Valencia en ¿No será mejor no. un equipo de, de menos calidad claro. con la dinámica no, que lleva el Valencia? Al contrario. Es que yo veo que con el Pero, Barça rinden ver, y luego se enfrenta a la Granada. Valencia elimine a Granada? Sí, sí. En, eh, o sea, tú que así acento sevillano hoy, a Granada. Pues esto es así, acento Granadino. Cuando eliminemos a Granada, ¿dónde estaremos? ¿En cuartos o en octavos? Octavos. Y luego ir cuartos y semifinales. Mm. Ahí ya no va nadie. Ahí van todos a muerte, con aunque sean de primera. Yo el día después del empate contra el Madrid... En eh, abajo en la sala de prensa le dije a Salva eh, que con estos rinde siempre. Pero eso es que el, el fútbol Pablo. Por eso te digo que con tal no. Mirandés sé que no pero, van a rendir Pablo, igual que con Daun Primera Pablo. y es Pablo. la sensación que tenga Pero Pablo, Pablo, que el año pasado te elimina el español y llegas hasta el Madrid en metálla. Esteu Parlant en una persona Mocabu que no te, te juntas demasiado con Montal. No trova progreso al día para volver fútbol. fútbol. Pero de toda clase. Y sí, al revés botones, el capitán la... <risa> Pero pero pero esta polémica week, una mujer... polémica, sí, está polémica, ¿Eh? está, está polémica polémic, polémic, porque está polémic. ahora matéis ningún todos va, vamos, es está que polémic. Una cosa es que, sí, es que realidad... Yo me la voy a jugar, mano, ¿sabes a quién quiero? Ahora al Madrid. Yo quiero a Sevilla. Te de la moto, va. Tirada de la moto. Malolo, la semana que viene te quiero aquí, por favor. Cosa, Malo, va, si no superas al, si al Sevilla en la ronda, evidentemente, es que, si muy bonito. al Sevilla y, y, y tú tiras ben, para arriba con la ben temporada con Y si ganas al Barça no, más, no, no, veo posibilidad de, de, sí, de, va, de ganarle. El partido, la eliminatoria contra el Sevilla Carrós Benmol, ¿sí o no? Más que la del Mirandés que no que ya te está quiero no muy pensar, hombre, que no, no re, que, que no voy a pensar en pasar este bache como siga claro sí. a Bar Sabril o... eh, claro. No, no, la Copa o la Copa Manus hecho en Chenel y, la y las primeras dos primeras semanas de febrero se chuó el <risa> semifinales, ¿no? Claro, vas a pata bueno, más, pataco, no, pataco, ¿verdad? hasta ¿verdad? la ¿verdad? final que se fías sí. chuá se chuá total. Cualquiera pues mira, me es fácil. Cualquier el, el mirandès a octaos, a quarts, a semifinal sí, sí. i ara també. El sorteig de divendres jo no sé, te ho pregunto. Se si sorteja a altra voltat? No, com, no, no. no, no sé jo jo me vaig guai. informar. No si sé no. com ha de ser errada l'altra volta. No, no, bueno. sorteo puro después de cada eliminatòria. No, això right. que me van dir a sí, mi bueno, sí, sí, pres, en el gabinet de premsa de la Federació Andepres. Cuando el sorteo anterior aquí me y se no recorre. Andepres. Para Caldo, perdón. Andepres, a eso que va a ir a mí, en la gabina de prensa, me el teléfono, no, no, eh. volvió, es que me va a agarrar el Tampoco volvió, volvió. era Villar, tío, ¿sabes? ¿Quién me va el teléfono de la <risas> gabina de prensa de la federación? Pero... Y, vamos, me va a dedicar sorteo puro sí. después de... Uh -huh. ¿Tú lo... ¿Leiva lo puede confirmar? No, yo lo confirmo. Los fuentes lo confirman. Vale. Sí, ¿no? <risas> pues el Mirandés, que ya está en... en la segunda ronda, al igual que el que el Sevilla, ya estima... I el Madrid no nos puede tocar El Madrid ojo que, que igual <ríe> hace posame, posame la frase segur eh? si, la... si la trobem, queden dos minuts la posem cosas. La frase del dia es la que tu has dit Juan Merino, hoy no ha sopat I segons, m'agrada molt Això no és fer la pelota no. Perquè som molt dolç, molt poètic I molt valencià quan dius Anava en companyia de eh? Perquè me recorda molt de la meva Infantesa en el Puig Bueno. el Pulse Díaz Tarán en compañía Aquí En compañía de, ¿no? Sí Qué vos... bonito y qué valencia es, tío Hablabas de, de, de que el Madrid Que si no... ¿El tal Meseta otro... ¿No, no lo quieres tú, el Meseta? No, hombre, a ver Están pensando hacer la decimoséptima apelación Sí, sí No, pero claro eh, El otro ya le pegaban pasos a no sé quién Porque se defendía Y el Madrid sí que se puede defender Pero el otro no se puede defender Eso era la Pedrerola, ¿sabes? La Pedrerola Va, entra ya mano lo Le dieron los mensajes ¿Entro bate el, el, el, el, el testimonio? Sí Venga, va. Pore, el, el sopador. Va, va, va. ¿Has dicho una puerta? ¿Has <risa> dicho algo que me ha tirado en Sevilla? Lo siento, no me ha ganado 4-0. Hola. Y también lo he dicho, con la pérdida de un familiar. Impresionante. Es que casi... Pero es que así se rigaban, porque, bueno... Porque no no esté, realidad, pero porque bien. no estemos allí. Pero... Porque... Pero, no, es no, es siempre que le... parece una, una barbaridad, hombre. ¿Tienes, Tienes, que me dice ese de un familiar, ¿no? Es que, o sea, sí, que igual es ha sido un es poco que, es, bolo, es, es que mira a sacarlo si no es serio el tema, ¿eh? Igual <risa> ha sido un poco frívolo, pero sí, parece... Bueno, Arturo Medio que despide ya el programa. Oye, escúchame, despide ya el programa, pues sí, despedía el programa que Mojena se cual esperar Adiós, gracias, buenas night. Pablo le iba. Hasta otra, Carlos. Adeu, y Adiós, gracias, pero atención... ...prestada. Adiós, bueno, no sabía sé qué nada más dir. 97.7 Valencia Aquí comienza Fórmula 97.